Quiero decirles esta política de poder promover la mano de obra local. Hemos eh, optado en capacitar a nuestros albañiles a que se presenten, a que salgan de una vez de ser obrero peón de las empresas, ahora van a ser empresarios, constructores. ¿Sabes qué es lo que me gusta de los albañiles? Es que el albañil no es jefe, no es patrón él mismo comienza a hacer con sus ayudantes. En cambio, muchas veces las empresas se van a cobrar nomás ya ya no quieren tocar nada. El ingeniero, el arquitecto, sin faltar respeto, por favor, sin que interpreten mal, es, es verdad. ¿Qué vamos a hacer puros patrones? ¿Y dónde están los obreros? El pueblo crece gracias a los trabajadores, gracias a los obreros. Entonces, por eso es importante este, este paso, a, hacer a que nuestros albañiles que eran ayer se conviertan en pequeños empresarios, después serán medianos, después serán grandes también, ya volverán a ser patrones también. Así, ¿cómo podemos eliminar la, la pobreza, la extrema pobreza? ¿Cómo podemos bajar la pobreza? En haciendo este tipo de trabajos. Hoy día vamos a aperturar 11 sobres, 11 proyectos. Hay obras de 590 mil, 690 mil, de 350 mil, de 200 mil, de 400 mil, de todo precio, al alcance de todo bolsillo. Y creo, y no me he equivocado con mis compañeros albañiles, hace 3, 4 años atrás hemos enseñado, y muchos de ellos se convirtieron en pequeños constructores y quisiéramos que estas empresas que no solamente que participen acá en Montero aprendiendo que vayan también a otros municipios a competir es sana la competencia como también vienen de acá, de Cochabamba, de Santa Cruz de Valle Grande, de Camire vienen a presentarse y pueden adjudicarse así está el sistema de la administración gubernamental.